Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Box. ¿Cómo te va Luis Papaceli? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Damián? El gusto de compartir contigo una nueva edición de Boxeo Planeta. Y, por supuesto, el abrazo grande a todos los oyentes a nivel local, nacional e internacional y por supuesto la gratitud enorme a todos aquellos que comercialmente nos apoyan y también la satisfacción que nos hemos llevado en el último festival realizado en Esportivo América donde nos hemos encontrado con gente que al identificarnos con las remeras de boxeo Planeta, Gentileza de Olimpia Deportes eh, nos dicen simplemente los escuchamos y así como simple es el nos escuchamos es de reconfortante la alegría que, que sentimos así que bueno Muchísimas gracias a todos los oyentes y, por supuesto, para ellos va dedicado esto que, que nos identifica... ...a usted que está del otro lado y a nosotros, que es el afecto, el cariño entrañable por esta actividad que es el boxeo. Bueno, Luis, eh, comenzamos nuestra edición número 62 y tenemos mucho material. Estuvimos el viernes eh, pasado por Sportivo América... Eh, bueno, vamos a estar eh, charlando de todo lo que aconteció en esa velada Que, bueno, en principio tenía muchas expectativas Pero que después eh, no no se pudo plasmar El día viernes en el mítico estadio, eh, bueno, Sportivo América En el que habitualmente uh -huh. el Boxeo Planeta cubre todos los eventos Y, y realmente, bueno... ...pensábamos que se iban a dar... Eh, ...peleas eh, un poco más equivalentes... ...bueno, vamos a estar eh, charlando... ...y desandando toda esa información... ...en esta edición número 62... Eh, ...le vamos a dejar... ...las vías de comunicación para que puedan... ...comunicarse eh, con el programa... Eh, ...te podés comunicar al... ...4242769... ...o nos envías... ...un mensaje de texto al... ...156418262... ...también tenés la posibilidad... De entrar en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com Que está muy rico en información Luis, eh, vos habitualmente Entrás y, y, y me comentás Que, que quedás eh, sorprendido Por eh, los lugares que se, que, que se meten a nuestro blog Sin duda alguna eh, Fundamentalmente el cariño entrañable Con la cantidad de clientes Por llamarlos de alguna manera Clientes amigos de Boxeo Planeta De México como así también de España y de los Estados Unidos, donde hay mucha gente de habla hispana. Entonces uno, no puede otra cosa que, que agradecerlo profundamente e invitarlos además a mandar algún comentario, eh, si requieren algún tipo de información que nosotros podemos dar. En alguna oportunidad este, hemos comenzado con el reglamento del boxeo amateur, lo vamos a continuar haciendo siempre sorprendemos por ahí y gracias a la predisposición de boxeadores, managers, jurados y árbitros con alguna entrevista o promotores eh, y por supuesto también con la inventiva y el gran trabajo que hace este analista de sistema que es Damián Casino, mi compañero que además de tener casi 24 años de actividad eh, con la recreación boxística, por eso él entiende y mucho de esto eh, es analista de sistema y por eso es el lujo que se llama boxeoplaneta.blogspot.com Eh, tenemos la reseña sobre la mesa De todo lo que realizó Aranovox, Que desde lo organizativo Como Siempre ¿eh? impecable El lugar que dedicó a la prensa Realmente próximo al cuadrilátero Es maravilloso Y quiero que aprendan Aquí en Rosario y en todos lados cómo a veces El hecho de dedicarse a organizar un espectáculo Puede con algunos pequeños grandes detalles Hacer las cosas realmente bien La iluminación Hay que decir y consultar, a ver, ¿cómo lográs esa, esa iluminación tan perfecta sobre el cuadrilátero? Esa identificación de todos los que pertenecen a la organización, Damián. Eh, y se llenó como hacía rato que no se llenaba Sportivo América. Y eso sí. que fueron tan solo 72 horas de promoción, porque este espectáculo estaba programado para Catamarca. Claro. Claro, claro. Pero como ¿Eh? Iván Protti tenía algo ya armado aquí en Rosario y se suspendió la velada uh -huh. en Catamarca, se decidió por la Plaza de Rosario, que era la, más, eh, la que más estaba activa y ya estaban Seguro. bueno había varias peleas amateur ya armado y Iván Protti tenía también algunas peleas profesionales y bueno se bueno se complementaron con, lo, con la gente de Arano y pudieron realizar esta, esta velada que vamos a estar eh, bueno comentando junto a Luis Perpaseri. Pero déjame que agradezca sí. Luis. Eh, A Marcelo González Marcelo González uh -huh. tuvo la gentileza de, de estar compartiendo El programa anterior Aquí en los estudios de la 88-9 y, y ha tenido gran repercusión He, he tenido muchos eh, saludos sí, eh, Muchas felicitaciones sí. eh, Porque hay gente que decía Los escuchaba en el programa Y me parecía una voz conocida Claro, cómo no Era Marcelo claro. González de Combate Space 20 sí, años sí. ininterrumpidos En sí, una sí. pantalla como es Space y realmente hace eh, de la bueno de la humildad que tiene Marcelo de haber compartido la mesa de trabajo junto a Luis y, y a mí y, y que... realmente se lo tengo que agradecer y como vos también decías eh, lo de Sportivo América esa esa mesa preparada para los periodistas ¿Eh? tiene que ver con Marcelo González porque él está trabajando junto a RanoBox también en la parte de prensa eh, también estuvo comentando para Directv pero uh -huh. todo eso se lo debemos a Marcelo González y lo tenemos que decir, no es eh, eh, tampoco eh, tirar flores y, ni nada que se no, le parezca, no, no, pero no. cuando las cosas, Luis, se hacen sí. bien, Hay lo que vamos decirlo. a decir. Hay como hoy también en Boxeo Planeta, vamos a decir todo lo que se hizo mal a nivel local, nacional e internacional. A internacional, Porque ¿sabes? también lo, sí, sí. lo Paqueado Márquez. Porque estuvimos en el MGM ¿Eh? de Las Vegas como usted a través de la televisión, en eso que aparecía como un peleón y en realidad tan solo uno de los dos tuvo intenciones de presentarse como corresponde a semejante velada de la que se hablaba de una recaudación de 120 millones de dólares y que, entre otras cosas, eh, presenciaron 16.800 espectadores. 25 ¿eh? millones de dólares para Manny Pacquiao, algo así sí. como 2 millones y medio para Márquez. Así es. Eh, ¿Qué diferencia de bolsa? ¿Cómo se llega a esos números, Luis? Eh, Haciendo las cosas hizo... bien. Claro, pero yo lo que no, no entiendo cómo paqueo se lleva 25, sí. y Márquez, que a, que aparte ganó el combate, se lleva 2 y 2,5. Claro. ¿Cómo se llegan bueno. esos números? Alguna vez me gustaría charlar eh, con alguien que, que esté bien bien afilado con ser, el tema números. ¿Puedo ser redundante? Y me parece que el hombre que nos puede sacar ¿Pu de, de la duda es Mario Orano, que lo claro. vamos a tener otra aquí, vez, por si porque ya parece. lo tuvimos. Sí, sí. Pero voy a utilizar tu, tus términos, tu excelente... ¿Cómo se llega? Precisamente porque es cómo se llega. Y vos mira ¿pero cómo es un juego de palabras? No, no. Se llega con un mani que venía como este, una figura que había demostrado sobre el cuadrilátero ser casi la figura número uno excluyente de la actividad boxística mundial. Lo que sucede, que sorprende, no del todo para quienes conocemos a Juan Manuel Márquez, pero en esta oportunidad se preparó, física, como... psíquica y técnicamente como nunca, y expresó su boxeo con una seriedad, y que si usted advirtió que no hubo la cantidad de golpes que uno ve habitualmente en estas peleas no tenga ninguna duda podemos disentir o no que lo mejor lo tiró en recorrido en calidad y en potencia y desde lo técnico Juan Manuel Márquez yo te mandé mis guarismos antes de que se diera sí sí ¿eh? 119 sí, y medio 114 yo quedé, pero bueno La verdad que quedé con mucha impotencia, mucha bronca sí. Porque sí, sí, uno que, no. que está vinculado muy de cerca al boxeo uh -huh. Y muchas veces tuve la, la posibilidad de compartir con boxeadores profesionales Alguna preparación Y veo el sacrificio que se hace, Luis eh, Juan Manuel Márquez estuvo casi cinco meses preparándose para este combate sí, sí, sí. Perdón, ¿y la edad y... de Juan Manuel Márquez la recordamos? Claro y 38 38 años Entonces me parece que, eh, que lo de los jueces yo lo, lo titulé en el blog que ellos quieren ser hoy los protagonistas del boxeo sí. y me parece que están errando y mucho porque los protagonistas son los muchachos y los, los que hacen los sacrificios para subir arriba del ring sí. y dejar todo eh, realmente mucha impotencia sentí el sábado por la noche al ver ese combate en la que Márquez le dio sí. una lección de boxeo camino al ring eh Peleó como un águila Sacó. agarrado al, sí. al ring. Sacó eh, el repertorio. Manny Pacquiao es todo... De, desprolijo. Salto, desprolijo, veloz. Eh, sí, pero sí. claro, eh, contrarrestó. Psicológicamente, en más de un instante, vos advertiste algo que también advirtió nuestro oyente, que sabe mucho de boxeo, que es que se puso nervioso y hasta pegaba saltitos incorrectos para ver si podía conectar eh, su A golpe. A eso voy. Claro. Eh, Juan Manuel Márquez y parecía un cintura, águila agarrado. Sí, sí al tapiz sí. y realmente <risa> mm, le dio una, una gran categoría a la pelea porque hizo todo prolijo eh, pegó Un cuando desafío, tenía ¿no? que pegar no tiró golpes al aire manipaciao erró muchísimo como nunca lo vi errar producto de lo que vos decías Luis y comparto sí, sí, sí, sí. Es, es esa desconcentración de no eh, poder hacer lo que él estaba acostumbrado a realizar en los últimos combates. La carita del final lo dice todo. Lo dice todo, sí. La carita de Manny Pacquiao era que no había ganado. ¿eh? Me Fijate parece que vos... él tendría que haber reconocido. Eh, sí. Yo lo, quiero... lo veo que Mani Pacquiao, sí. que, que es muy creyente, bueno, se sí, sí. rezaba al final. de. Me parece que él tendría que, si es tan creyente, eh, bueno decir la verdad de lo que él sintió si bien que sintió, lo que ¿no? lo que hayan dicho los jueces que no le van a sacar las tarjetas sí. no no le van a quitar eh, el cinturón pero después de eso te voy a te voy a contar sí. algo que se dijo por ahí que lo leí eh, es que bueno que, que decía que eh, mani pateado decía que eh, dice ajustese bien el, el eh, que se le como que se le caen los pantalones porque no, el cinturón que tiene puesto no es el de él ¡Epa! ¿Eh? Una, una, una frase que vi por ahí y le cabe justo en este momento. Me parece que ese Yo cinturón que... era de Juan Manuel Márquez. Pues ¿eh? sabés que terminó la pelea y dije, voy a compartir con, con Damián, mi compañero de, de, de ruta en esto que es el boxeo, eh, y con nuestro oyente, nuestro querido oyente, con una audiencia enorme como la que tenemos, un pequeño ranking de calidad, que puede ser compartido o no. Pero para mí, hoy, la figura número uno es Floyd Mayweather, número dos, después de este combate es Juan Manuel Márquez con 38 años de edad por la exposición porque termina de ganarle a lo que era hasta este combate la gran figura el número tres es Sergio Maravilla Martínez y el cuarto es Manny Pacquiao porque uno se remite a los últimos espectáculos de ambos eh, yo pensé no, me, no me guío por la historia exactamente ¿eh? lo mismo, me parece que <coughs> Floyd Mayweather está muy por arriba de, de todos estos nombres que vos tiraste. Me parece que hay que hay que despegar a Floyd Mayweather porque estuve analizando los combates, estuve viendo un poco de boxeo el fin de semana repaso, grabado, claro, y me parece que Floyd Mayweather eh, le ganaría muy pero muy fácil sí. a, a, a Malice, como dicen los burreros, despacito y por los palos. Sí, es, no es, nunca se... lo vi a Floyd Mayweather. Eh, tan errático, por ejemplo, como lo vi a Manny Pacquiao ante... Eh, producto, cuidado que no quiero desmerecer a Juan Manuel Márquez, pero erró eh, porque Juan Manuel Márquez lo hizo errar. Y eh, eso en boxeo no trabajo, es poca cosa, ¿eh? ¿eh? No es poca cosa. Trabajo de visteo, la distancia adecuada, cintura, ¿eh? Retirarse de en la oportunidad en la, en la que pudo pegando. Eh, recordemos que Márquez tiene 38 años, Martínez tiene 36, Pacquiao tiene 32, ¿te acordás de la edad de Floyd? Y Floyd no, Mayweather no. de estar por los 31 años. 31, ¿todos, sí, sí, estas cuatro todos, figuras de, sí, sí. son de, de, de 30 para arriba. Las tarjetas bueno. fueron 115, 113, 116, 112. Las dos tarjetas polémicas. Y bueno, un tercer juez que lo vio algo parejo a la contienda marcó 114, 114. Victoria para bueno, el filipino Manny Pacquiao. Y esperemos que se dé una una pelea ya inmediata por bueno porque me parece que se está pasando el tiempo y la frescura de, del mejor Manny Pacquiao y me gustaría que la pelea se diera ahora con Floyd Mayweather porque después vamos a decir bueno ya pasó el mejor momento de alguno de los dos y Manny qué drama ni pasado qué Pacquiao y ahí está Ahí está la... Me parece que todo pasa por la... Porque la ahora visetera. me puedo preguntar cuidado si que, quiere, ¿eh? Sí, sí, pero cuidado que... <coughs> si le ofrecen yo creo que un van dinero y... que, que no pueda decir que no, bueno. Está, bueno. Pero en realidad, vos tanto como yo y tengo como tanta gente... Y si usted quiere opinar, ¿a qué número puede hacerlo? Al 424-2769 <coughs> o nos envían un mensaje de texto, por supuesto, al 156 418 dos. Eh, www.radiogranrosario.ar es la opción que tiene Radio Gran Rosario de entrar en, en la web y poder escuchar Boxeo Planeta en vivo a través eh, de internet desde cualquier parte del planeta Bien. que te encuentres. Marcelito González gracias a la gentileza de Olimpia Deportes y de Gustavo para ser más preciso se llevó este, una remerita de Boxeo Planeta ¿Qué obsequio ¿no, que eh? le hice? Este, le gustó, le sintió agradecido, halagado eh, es una remera pero identifica Este, a un programa Que le agradece enormemente Y también, eh, ya que mencionaste eh, El obsequio de Olimpia Deportes eh, Tenemos una remera Que, que regalar uh -huh. Y es para Damián, un fiel oyente De Boxeo Planeta sí. eh, Alguien que nos felicitó sí, el pibe, sí. eh, Realmente, bueno, esas son las cosas lindas De, de este boxeo que, que hoy por hoy encontramos claro. a veces eh, Tanta injusticia en el boxeo eh, Ya vamos a estar eh, también Comentando El La, por parte de, de las autoridades de los jueces, sí, de sí. los árbitros se está haciendo las cosas muy mal muchachos, muy mal y vamos a tratar de ir, bueno, marcando eh, cada, cada cosa que vemos mal, la vamos a tratar de decir aquí en Boxeo Planeta, entonces sí. la remera de Olimpia Deportes es para Damián, a quien le pedimos si estás del otro lado Damián, aparte de mandarte un abrazo grande, que nos mandes tu nombre y apellido eh, completo para darlo al aire antes de finalizar el, el, el programa, eh Eh, obviamente otra de las cosas que quiero charlar con Damián porque sé que a Damián le preocupa y mucho es eh, a qué llamamos profesionalidad y si muchas veces en este caso en lo que tiene que ver con el boxeo nuestros compatriotas boxeadores tienen idea aproximada de que entre tantas cosas al margen de arriesgar nada más y nada menos que su integridad física se comportan o llevan una conducta que los consolide como profesionales. O en realidad, simplemente lo toman muy por arriba y después arriba en el, cuadrilátero, en el cuadrilátero, que sea lo que Dios quiera. Lo vamos a tratar después con Damián Casino. ¿Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos, Damián? Eh, adelante. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta.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 Comunicate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769, 421-1059 o por email a radiogranrosario.com.ar Hora 20, 24 minutos, estás en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Nos está poniendo en el aire Aníbal y estamos en la edición número 62 de Boxeo Planeta y se termina de comunicar con nosotros, uno de nuestros amigos, de nuestros asesores, de nuestros apoyos, así como Aníbal Bosque, como Néstor Lluria, como es la mayoría de los periodistas que están en el boxeo, como Domingo Rafaeli, como Marcelo González y demás gente a la que consultamos, el señor Enrique Sánchez que te dijo lo siguiente... Eh, sí, me acaba de mandar un mensaje Enrique Sánchez eh, informando de que bueno va a haber cambio de rival para Cristian Díaz. Uh -huh. eh, va a estar combatiendo, como ya lo habíamos dicho en, en otra edición, el 9 de diciembre eh, y va a estar combatiendo en este caso a, a quien va a reemplazar a, a Eduardo Monge Va a ser eh, Nicoloff, eh, Joaquín eh, Nikolov, eh el uruguayo. Interesante. Va a estar, eh, sí, va a sí, ser sí, una linda pelea. Un sí, fogueado, sí, sí. ¿Dos estilos diferentes? Sí. Nicoloff sí, es un muchacho que se mueve mucho arriba del ring uh -huh. eh, y bueno, Cristian Díaz sabemos que es un boxeador aguerrido y, ha, y que ha progresado y, mucho y que ha progresado y que se presenta siempre eh, para tirar eh, sí, todas sí, las sí, vueltas sí. Eh, de punta a punta en, en sí. lo que es la pelea Sí, que entre otras cosas tiene rincón Sí, bueno, eh. eso ni hablar, lo obliga a que esté preparado, <risas> eso sí, no, ahí <ríe> sí. no, hay, no hay vuelta ahí no, no se embroma eh, con ese rincón eh. Bueno, Luis, eh, eh, hay una, una información, cortita? te tiro una cortita, sí. Margarito aparentemente estaba medio complicado. Es decir, nos metemos eh, en la corta para hacer... Este, en la corta, ¿eh? en la corta ¿Eh? como Margarito, como te decía Luis, está un poco complicado <coughs> porque la comisión de, de Nueva York en este caso eh, no le quiere otorgar el, la licencia ¿Eh? definitiva para el, el combate que va a ejecutar frente a Miguel Ángel Coto. Ah, no, ¿que no hay alta médica? Eh, no, porque aparentemente todavía queda algún resto de lesión eh, del combate frente a Manny Pacquiao, eh, una lesión, o sea, algo que no sí, terminó sí. De, de sellar y, y bueno, está Bobaron moviendo las fichas a ver, eh, bueno, eh, qué es lo que puede hacer. Que puede si hacer? bien ya habría algún Pugil que estaría dispuesto para reemplazar, eh, se nombra a Powell Wowolak, -Wow eh, que podía estar combatiendo con el Martirosian, mm. algo así, es el nombre, es difícil. Eh, pero bueno, ahí Bobaron está moviendo fichas por las dudas de que el Tornado de Tijuana no, no obtenga la licencia. Claro. Aparentemente eh, este, podría darse la, la condición de que Bobaron. Eh, fuera, bueno, un garante de, de que Margarito no salga lesionado de este combate que es algo medio difícil, difícil. porque eh, sabemos de que Coto siempre se presenta de una manera inmejorable y me parece mm. que va a ser un combate Bastante, bastante duro para ambos ¿eh? ¿Recordamos la fecha que estaba programada este combate? El combate está programado para el 3 de diciembre en la ¿Y que... en el 3 de diciembre en ese combate, en esa velada Hay algún muchacho conocido? Semifondo Rosarino Sebastián ah, no, y... Iron Luján va a estar combatiendo con Mike Jones uh -huh. eh, En una empresa bastante difícil Pero me parece que Luján puede, puede salir airoso Porque eh, bueno sube con mucha experiencia a este combate Si bien, eh, eh, bueno, Mike Young es un noqueador, tiene 25 peleas ganadas, invicto, con 19 nocaut. me parece que Iron Luján eh, tiene la suficiente experiencia para enfrentar en esta, bueno, en esta pelea que es de carácter eliminatoria en la Federación Internacional de Boxeo. Y quien salga bueno ganador de este combate estaría combatiendo con André Berto eh, en los meses de marzo-abril 2012. Bien. Eh, me parece que Luján bueno, se está preparando en el en Estados Unidos eh, con Antonio Tony Margarito y el equipo, junto a Charlie Alanis Bueno, eh, eh, vamos a tratar de sacarlo antes del combate a Sebastián Luján. Eh, ¿Vos tenés algún resultado del fin de semana? Sí, Luis? bueno, Carolina Duer eh, retuvo ah, Carolina por tercera Exacto, retuvo por tercera vez Se quejaba, su faja. Yo, yo no tuve posibilidad de ver ese combate, sí. pero me dijeron que eh, la, la chica que combatió no, no estaba a la altura de los acontecimientos, algo que no... Eh, falta de equivalencia. Ah. Falta de equivalencia. Yo, yo no pude observar, pero la información que tengo es que no había equivalencia. ¿Cómo se dice, se, retuvo batiris? por tercera vez su faja super mosca 3 sobre la uruguaya María Noel Núñez eh, es uno de los grandes problemas que tenemos en el boxeo eh, fundamentalmente en Argentina y suele darse en el extranjero no tanto la falta de equivalencia en el extranjero como el hecho de que los fallos en realidad son una tomadura de pelo para todos aquellos que amamos el, el pugilismo ¿no? Este, y, y a uno lo pone pero mal mal mal mal Fíjate eh, si sos tan amable, corroborale para la, para la audiencia. Al menos de llevar mi tarjetita humildemente, como la llevas vos, algunas apreciaciones vuelta por vuelta en lo de Manipaqueo y Marque, tratando de no errarle. ¿no? Me dio una bronca, amigo. Me dio una bronca, porque uno no es hincha antes que nada del boxeo y de, trata de ser lo más objetivo posible. Y después te salen con estos fallos. ¿viste? Sí, no, La verdad que pierde el boxeo. Ay, pierde el Timothy boxeo, Bradley sí. defendió con éxito su corona súper ligero de la Organización la Mundial vi. de Boxeo al derrotar por nocaut sí. técnico al final del octavo round al ex campeón mundial cubano uh -huh. Joel eh, Casamayor. Sí, eh, fue también el sábado por la noche en el combate de semifondo en la cartelera de Paquiao Márquez 3, eh, que en la empresa Top Rank... Eh, al frente uh -huh. el legendario Bob Barum, por supuesto Organizó en el hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada De esta manera Timothy Bradley eh, tiene 28 combates ganados Mantiene el invicto, eh, 12 de ellas antes del límite Y como bien dijo mi compañero, la victoria fue por nocaut técnico en 8 Previamente en la quinta vuelta con una derecha impecable a la boca del estómago había derribado ya a Joel Casamayor. Otra de las informaciones que tenemos es que Julio César Chávez Juniors va, va a enfrentar a Peter Manfredo Juniors el próximo 19, ¿eh? el próximo sábado. Qué 19. rivales que le, que le buscan siempre a Chávez. Sí, en cualquier momento no, no, le peleó yo. La verdad ¿no? que. ¿Cuándo lo van a enfrentar con Sergio Moravilla Martínez? El... Ah, ¿Qué, no, ¿qué pero... están esperando, muchachos? Sí. ¿Eh? La verdad que. Volvió el Potro Abregú y le ganó por nocaut bastante sí. importante a bueno a Javier Mamani, a Javier eh, en Mamani una pelea sí, que sí. se ejecutó en el, en Salta en Salta sí eh, estuve viendo algunas imágenes yo también tuve sí. la posibilidad de ver imágenes bueno en lo que fue la velada de 16 sí. pasaron imágenes de ese combate eh, bueno Mamani me parece que es hora de, de colgar los guantes eh, viene perdiendo muy muy mal sus últimas peleas uh -huh. y nada más y nada menos con que con Abregú que es un boxeador que está ahí, a la élite del boxeo mundial y me parece sí, que, sí. bueno, recién decíamos que hizo una gran pelea frente a Timothy Bradley y me parece que Abregú eh, lo están desperdiciando un poquito ahora me parece que habría uh -huh, que foguearlo uh -huh. ya con boxeadores eh, de una altura mayor a la de mayor Mamani, la de Ma una oposición mayor porque si no, no sabemos del todo ah, sí, a dónde, claro. está ¿Dónde, está, dónde está parado el, el potro Abregú, pero me parece que hay madera para tallar en en el boxeador eh, tucumano radicado en Salta, el eh, potro Abreu. Me permite un par de chivos, diga. Por ejemplo, si necesitas servicio de reparación de Artículos para el Hogar, eh, Casa Sunino venta de repuestos desde hace más de 35 años avalados por trabajos realmente profesionales de todos los artículos para el hogar que se te ocurran Montevideo 874 el celular es 153 862719 celular 153 862719 y por supuesto el abrazo grande, enorme para Marcelo Martino y Daniel Bassoni, que hacen La Moral Deportiva. Eh, un programa muy eh, creativo, humorístico, que va los miércoles a la hora 22.30 por Canal 4 de Cable Hogar. El abrazo grande para Marcelo Martino y Daniel Bassoni. Y, por supuesto, eh, en Recapados, ¿dónde irías? Si tenés que hacer Recapados. Es, es el mejor regapador de Rosario. Uh -huh. El representante de vigía en Rosario a veces no me acuerdo, vos sí te acordás. La gente de Broyo Representaciones es el, el único representante de vigía aquí en la ciudad ah. de Rosario. ¿Sabés quién está vendiendo hoy muy bien ambos y todo lo que tiene que ver con prendas e eh, indumentaria masculina para las graduaciones, para eh, los casamientos a, y demás? Me voy a Thompson y William. Bien, yo te sugiero Córdoba... mil pues sí, sí, tiene 1060. Que hacer el, el seguro para su auto? ¿El seguro para el auto? Sí, Marcelo Vidriera Perdón, no escuché bien Marcelo Vidriera El seguro para el auto Muy bien Es agente exclusivo de la segunda <ríe> El abrazo para él y, y la gratitud por estar con nosotros eh, ¿Implementos para boxeo? Sí, Olimpia te... Deportes Olimpia Deportes Y si alguna familia tiene la chancleta que le gusta la danza También Olimpia, Olimpia Deportes. Deportes Mendoza 1028 Esto es Boxeo Planeta, edición número 62 Muchísimas gracias Aníbal eh, Retornamos y entonces sí, nos metemos en la calle Tucumán Entre Balcarce y Oronio, Día viernes por la noche eh, Una excelente organización De Arano Producciones Prensa Marcelo González Estuvimos con Aníbal Bosque Con el muchacho amigo Dileo este, En la parte de prensa eh, Compartiendo con ellos eh, En las viejas épocas se decía Abigarrada las tribunas eh. Muchísimo público viendo este, sí, este, La velada Un lindo este... marco de gente, apoyó Así mucho es. Pero claro Y empezamos por donde vos quieras mira Luis, me parece que te lo más gustó trascendente y que no te de la gustó? noche Fue sí. la pelea entre Matías Vidondo Y bueno, el brasileño Costa Junior uh -huh. Que le sacó el invicto Al boxeador eh, Neuquino Radicado aquí en la ciudad de Rosario sí señor Pero me parece que eh, No estuvo a la altura de los acontecimientos Matías Vidondo eh, Me parece que no, no tanto subestimó al rival Eh, sino eh, subestimó la actividad ¿Por qué digo esto? Porque me parece que no se presentó De la mejor manera eh, A un nivel eh, De lo que es un título latino Y en este caso era el del Consejo Mundial de Boxeo En categoría pesado Me parece que Televisado para eh, Direct TV, para... Por direct a, nivel TV mundial, para, a nivel mundial, mundial eh, sí, Marcelo sí. González en la entrevista que le hicimos en nuestra edición número 61... Le, le hacía comentario de que podía estar en número 40 a nivel mundial en el Consejo claro. Mundial de Boxeo... Que se podían eh, dar algunos eh, combates a nivel exterior... Uh -huh. Habló de los hermanos Clisco... Eh, a mí me pareció un poco apresurado todo eso... Y lo corroboré el, el, el mismo viernes en Sportivo América... Eh, me parece que Te, hago, te hago, subestimó te hago, la actividad sí. y lo digo porque me parece que eh, tendría que estar preparado de otra manera te eh, hago una pregunta Damián, ¿Sí? vamos a suponer que hubiera sido pupilo tuyo vos no lo hubieras metido un par de horas, concentrado en el vestuario, Mirá, vendándose preparándose psicológicamente yo no soy eh, técnico de boxeo pero sí tengo la condición de poder opinar de esto y con humildad Y lo hago desde... Desde estar... el respeto. Sí, desde el respeto y de estar vinculado con los boxeadores porque uh -huh. eh, uno al querer esta actividad siempre está del lado de los boxeadores. ¿Cómo? Eh, y me parece que en el caso de Matías es un chico que, que quiere el gimnasio y es un deportista, es un atleta, pero que se tendría que preparar de otra manera. Eh, yo te lo dije cuando comenzó el combate. Me parece que lo que hizo Costa Junior, el brasileño, fue uh -huh. eh, tratar de parar un poco los golpes, eh, dejarlo ver qué traía, colocó eh, algunos claro. golpes contundentes, sí, sí, sí. pero claro, ya pasado el segundo o tercer round, eh, empezó a abrir la boca, no tenía aire, no tenía movilidad, eh, no había un movimiento de cinturidad. Para mí en la previa no trabajó en el entrenamiento a conciencia, no se hizo amigo del gimnasio. Yo también lo vi en eh, viendo las peleas eh, previas, sentado ahí a la, a la vera del ring, cuando tenía haber claro. estado concentrado eh, en un lugar... estaba en, Luis, había un título en juego, sí, sí, es sí, un sí. título latino y del Consejo sí, Mundial sí. de Boxeo. Estaba detrás no es nuestro charlando cosa, con dos o tres muchachos. E este tipo sí. de chances no se dan todos los días. Eh, y el brasileño eh, sabemos que tampoco tenía grandes pergaminos, no. era un boxeador invicto eh, y, con, y bueno tiene la, la condición de invicto y ahora campeón latino pesado vamos a ser pero... más sincero todavía teníamos miedo que sea un paquete y que se caiga a los treinta claro, segundos claro porque en lo que veníamos hablando en el programa número 61, aquí en boxeo planeta habíamos visto con quién había combatido y había nombres uh -huh. eh, bueno pesados bolivianos de, de bueno yo digo me parece que yo no lo conocía a, al boxeador brasileño y me parecía que, eh, que bueno que vidondo podía ganar ese combate Pero claro, él, él, era pícaro el brasileño, lo dejó trabajar, eh, lo aguantó cansó. esos golpes, sí. eh, en ningún momento dejó de contestar, eh, no lo dejó tampoco crecer, avidondo, crecer de una forma que pudiera sacarlo. Sí, contestaba, contestaba, sí. lo dejaba que el hombre tire a los brazos abajo, y cuando lo vio sí. que estaba cansado, eh, en declaraciones posteriores y en la entrevista que le hizo mi compañero Luis Parpaceli, Luis le preguntó algo que en periodismo es, es una pregunta eh, a la boca del estómago. Le preguntó, ¿cuánto supiste que lo tenías? Y el brasileño, bueno, un en, en poco sí, portugués, sí, que eh, Luis algo maneja de portugués, sí, y le dijo, no. en, el, en el quinto round yo sabía que, ya que era la peléramis. Mí, y, y no estaba errado, no, no, no estuvo fuera de la verdad. No eh, vidondo después eh, hubo muchas incorrecciones, eh, andaba por el suelo, le costaba levantarse. Eh, lo de Basile, mal Mal Basile, mal Ay, Basile, ¿qué te Lo pasa, ayudó padre? a levantarse Cuando pasa? no se puede ayudar a, sí. a levantar al boxeador no. Lo de JJ López Error. El, el otro árbitro aquí de la ciudad sí. otro, Le dio el pase Otro, otro y... mal, ¿no? sí, sí. mal, otro desastre eh, sí, sí. En, en, Lo llevó en, en un momento le, sí. le dio el pase Y después como tiró golpes Le paró y le, le, descontó, y le descontó un punto por tirar sí. No, no, muchachos Eh, no. si queremos no hacer las sí. cosas bien no solamente creo que no estudian, sino que no repasan no. y no pueden repasar lo que no estudiaron eh, pero cerrando lo de sí. Matías Vidondo frente al brasileño que, que me pareció buena persona el brasileño habló bien, sí. eh, dijo que Vidondo era un sí que era un rival muy duro sí, sí. Eh, que realmente lo mm -hmm. trataron muy bien aquí en la ciudad de Rosario eso, eso es muy importante va a haber revancha, eh, porque parece que está firmada ojalá, la revancha ojalá se dé la revancha, sí. me parece que Vidondo tiene que dar una vuelta de página Eh, replantearse su carrera profesional esto es una actividad de alto riesgo sí. eh, hoy peleó con un boxeador que mm -hmm. le ganó pero cuidado que Marcelo González bien lo decía cuando vos eh, ganás un título latino te puede salir un combate en Europa claro. y me parece que está pero no muy A, lejos de combatir me... con un sí. boxeador europeo además me pareció al menos quiero que me tapen la boca con una actuación realmente relevante importante Si no aprovechás que estás en las manos de la organización de Mario Arano, que te ven a nivel internacional por DirecTV, ¿cuándo vas a aprovechar? Vinieron a tu propia ciudad, de local. Yo el otro día tenía tanta bronca que por una emisora colega, lo voy a decir pues me preguntaron, y yo digo que si Matías Vidondo se presentó como se presentó y no tiene conciencia de lo que significa subirse arriba del cuadrilátero y que estudia medicina nada más. Claro. Lo digo, mira si no, estás no, del otro no, no, lado, no. Mati eh, Yo prefiero decirte Lo que hay que decirle, viste esto como a los hijos Igual si a los hijos de movida No le marcas algunos límites y algunas pautas este, Después puede llegar a ser tarde Porque tu vida vale, hijo Y mucho No, lo que yo comentaba eh, Cuando hubo una oportunidad que cayó sí. prácticamente no producto de golpe, sino del cansancio sí, excesivo sí, sí. no son 120 y pico de kilos que estaba trasladando arriba subió también con acusó un peso 123 que no, kilos no lo pasadito. acompañó el peso que claro. subió sí, eh, sí. Le, le costaba trasladarse uh -huh. cuando caía le costaba levantarse no no no había fuerza en las sí. piernas sufrió Hay, todo, un todo montón el mundo de ¿no? cosas me parece que había que haberlo retirado antes Iván Proti eh, estuvo bien de no dejarlo salir eh, Ahí Iván Proti me parece que eh, Eh, una bien, una buena y una mala para sí, Iván Proti. No, no, eh, ¿Puedo, ¿Puedo decir una buena y una mala? No, no, sí, Dejarlo subir sí, en las condiciones que subió, que fueron insuficientes, y no concentrarlo previamente dos o tres horas en el eh, camarín. Pero después estuvo muy bien cuando le dijo punto final a esto. Sí, me parece que, que no lo dejó salir y estuvo acertado, habría que haberlo parado Seguro. antes, pero bueno. A ver, eh... Eh, cerramos el capítulo de Ireneu Costa Jr. y Matías, el matador bidondo. Vos, este, estuvimos charlando con él, de, si tenemos tiempo pasamos la nota. Pero previamente se presentó el norteamericano Marcus Bianconi con Carlos Martín Leguizamón. Que no habían ganado la pelea, otra, otra, otra locura, la gente... Una la pelea gente callejera que pero que entretuvo a la sí, gente, sí. No, ¿eh? no, no. entregaron todo. ¿Pero había ganado Bianconi o no había ganado Había ganado Bianconi. Entonces, ¿qué vieron lo que vieron? Eh, ¿Qué, lo los jueces, ¿Qué vieron los que vieron? No, no, nah, jueces, no puede ser. Che, me encantó para mí la pelea más técnica, más atractiva, fue la más breve. El enorme este, knockout de Diego Gonzalo Luque, el cordobés, que ahora se anota 4-0-0, frente a Carlos Chumbita, el oriundo de Catamarca. Me pareció knockout la mejor... Dos. Knockout técnico 2. técnico 2. Me pareció una primera vuelta atrayente. Tiraron los dos con muy buen recorrido este y fueron a la corte y se castigaron sin piedad. Y en la segunda, Luque, ya... Vos habías marcado... Al minuto y medio me dijiste, Luis, lo veo mejor a Luque. Minuto y medio de pelea. Sí, porque lo veía que colocaba los mejores golpes Y o sea, trabajaba con cintura sí, sí. Eh, A diferencia de Chumbita Que también trabajaba bien Pero no hacía esa, de, no hacía esos movimientos defensivos Con la cintura claro. Y trabajaba erguido sobre las cuerdas Algo que en boxeo es letal, es letal. Si te quedas en la cuerda sí. Y no trabajás eh, defensivamente sí. con cintura eh, sos, bueno, lona, sos lona o el, el, ampliamente. Le das, das todo el sí. privilegio a, la, a tu oponente A que trabaje a criterio En una previa eh, nos pareció que hay que cuidarlo Francisco Pancho Benítez combatió con Jonathan El León Palacio, oriundo de Moreno. Eh, Jonathan El León Palacio me pareció eh, realmente un buen proyecto de boxeador. Esto fue en la categoría Super Welter este, y ganó por puntos de manera amplia. El combate de Cristian Tucurríos eh, y Fernando Enrique Bataglia, mmm, nada relevante. Eh, eh, ganó por puntos el, el Tucurríos. Y Arnaldo Alcides Benítez también alzó con el triunfo sobre Bernardo, Bernardino González. No aportaron nada nuevo. En líneas generales, este, uno se fue satisfecho porque fue un espectáculo bien organizado. Eh, hubo ingredientes como para que la velada sea entretenida. Pero bueno, la desilusión fue enorme con relación a lo de Matías Vidondo. ¿eh? Eh, programa número 62 de Boxeo Planeta. Lo estás escuchando por Radio... Gran Rosario, el 88.9 Santa Fe, Argentina. Sí, señor. El abrazo grande para la gente de Distrito Federal en México. ¿eh? Para todas aquellas este, ciudades que son en España también gente amante del boxeo, como en Lugo, como en León, como en... Huelva, eh, la gente de Salamanca, de Pontevedra, en Tarragona. Siempre le mando el abrazo grande a Raúl Valletti, mi amigo. Ya me voy a comunicar contigo este, vía mail, Raúl. El programa que hicimos con Raúl. Este, sí, un muchacho macanudísimo. Que a lo mejor, si le pedimos, nos va a informar, va a hurgar un poquito la vida de, de Sergio Maravilla Martínez allí en España. ¿eh? Luis, eh... Tuve la posibilidad de ver el combate No sé si vos también compartiste La pelea en que el invicto Neuquino Billy Godoy 72 kilos 400 Retuvo eh, su cinturón latino Consejo Mundial de Boxeo De los medianos uh -huh. eh, El bueno, resultado final Y esto fue knockout 1 Ah, no, A mí no me engañes Eso no fue knockout 1 ¿Cuándo le pegó? Y mirá yo, yo... ¿cuándo le pegó? ¿Vos viste el golpe? sí, eh, o no yo vi las imágenes posteriores y bueno fue una, una andanada de golpes ah, sí. no sé si Aníbal y... vio el golpe, no, me dice que Aníbal no vio el golpe tampoco eh, bueno, pero lo que yo te quería hacer referencia sí. a, a colación de este combate Luis eh, y, y, a, y a propósito de lo mm. que viene, que vamos a contar ya cerrando el programa, lo, lo que viene eh, cuando se está llamando muchos boxeadores brasileños sí Y no están a la altura de nuestros boxeadores. No son sí. medidas para los boxeadores argentinos. Sí. No nos confundamos, no no caigamos en esto de traer eh, boxeadores, eh, perdoname el término, Luis, baratos, sí. ¿eh? Sí. Eh, aquí sí, a, sí. a la República Argentina, porque cuando tenemos que ir a combatir allá, uh -huh. a la meca del boxeo mundial, a Estados Unidos, así nos está yendo. ¿eh? Es... El boxeador brasileño uh. hoy por hoy no es medida para el boxeador no, argentino. Eh, Billy Godoy combatió con Luciano Silva 72 kilos eh, en la pelea disputada en la ciudad de Viedma capital de Río Negro uh -huh. eh, un combate como bien decís Luis eh, no se terminó ni, ni de ver el, el, el golpe sin embargo estaba nocaut, fue un nocaut muy duro para el brasileño fue una andanada de golpes que, que recibió que quedó colgado de las cuerdas eh, el mismo Billy Godoy se asustó Lo querían, sí, sí, lo querían desenganchar el árbitro sí, sí, sí. Eh, también los árbitros no están preparados mm, para ese tipo de situaciones qué quiero decir con esto cuando el boxeador está en, en ese estado de nocaut no hay que no hay, sí. que no hay que no hay que ni contar hay que ayudar a apresurar a la recuperación del boxeador sacarle el protector buca bucal eh, las botas sí, eh, sí, sí. entonces por eso cuando de, de, ...de ayudar al boxeador... Mm, Luis, eso... eh, sí. Aníbal me está... ...anunciando que acabamos de conseguirle... ...una llamada que nos estaba costando... ...bueno... De, de hacer... ...y ya lo tenemos en línea a, una, a un boxeador... ...que ha dado mucho... Eh, ...en esta actividad... ...y que quiero preguntarle... ...si va a volver a, a boxear... ...si se va a volver a subir a de un río... Eh, ¿Cómo te va Walter Matisse? Damián Casino de Boxeo Planeta de Rosario Junto a Luis Parpacelli, Te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Walter, el llamado eh, eh, se hace Porque tenemos noticias De que estás volviendo a, a combatir eh, en, en, alguna, en algún momento Te estás preparando de nuevo ¿Cómo está eso, Walter? Sí, bueno, eh, hace tres años Que estamos sin echar nada este, Bueno, volvimos... De vuelta a los gimnasio Justamente recién acabo de llegar de, de, de ver a un preparador físico así que ya estoy en campaña, ya me igual es el, los pido médico que me despido de la Federación de box dieron todo bien así bueno, estamos listos con la mente puesta en, en volver. Bueno estás eh, armando un nuevo equipo, ¿quién, ya tenés los nombres de quienes te van a acompañar en, en este retorno al boxeo Walter? eh, sí, eh... Bueno, hasta ahora tengo pensado poner en, en mi esquina a Pampa Lucid, ah. Lucid eh, que es un, un, un entrenador de Rawson, Y eh, bueno, después tengo un, un preparador físico que no me acuerdo el nombre, justamente lo, lo conocí hoy, y después, bueno, un deportólogo, ahora tengo, pues, ejemplo, en, en el equipo, digamos, tres. Eh, Walter, eh, Luis Parpaceli te saluda, un gusto escucharte. Gracias. Eh, me pone bien Que retornes a la actividad Y me pondrá mejor Si en realidad Vos te sacás todo lo que tenés Adentro Que es mucho para dar Porque es mucha la gente que, que te aprecia Mucha la gente que en su momento Te siguió, que te admiró Y que sabemos que Como en cualquier orden de la vida Uno tiene momentos en que las cosas le salen bien Y momentos en las cosas No le salen bien ...y vos en realidad... ...me parece que si volvés... ...vas a volver pensando... ...no solamente en vos... ...que es lo primero que hay que pensar... ...sino también en todos aquellos... ...el público en general... ...y los periodistas... ...y los colegas... ...que quieren de Walter Matisse... ...lo mejor... ...y ojalá vuelvas... Eh, ...crecido desde, desde lo psicológico... ...para poder exponer... ...lo mejor que tengas dentro de tu baje boxístico... Eh, ...vos lo pensaste... ...lo analizaste... Y, y, y tenés en claro que que es algo muy importante tu vuelta que va a generar una repercusión realmente importante en el ambiente no había pensado eso pero bueno eh, tengo los, los pies puestos sobre la tierra en tu momento ya la pensé muy bien de, la verdad que me he parado los tres años en mi casa solamente estuve en mi casa no salí a ningún lado Eh, la verdad que bueno, eh, la pensé muy bien, estuve de, de, de, de entrenador acá en Trelew Estuve preparando a mi hijo, a, a 120, digamos, a acá conmigo acá en el gimnasio Y bueno, ya, eh, después me fui a México con mi hermana, eh, conocí gente nueva, negociosa que yo... Uh -huh. Ya solo la conocía por Facebook, bueno, tuve la oportunidad de, de conocer al entrenador de Margarito, a David Margarito bueno, hablando, bueno, él, él, eso me dio un, esa más fuerza para que yo vuelva y bueno, eso esa, él me dijo yo eh, ¿so, todavía soy joven y se esto recién empieza a eh, Walter, es, ¿tenés ¿no? idea en qué peso vas a estar volviendo vas a hacer alguna pelea en algún peso superior y después pensar eh, para volver a, a tu peso habitual en la que te vimos eh, ganar el título latino, bueno, en la que combatiste también, en la categoría welter? Eh, sí, supuestamente, eh, bueno, yo hasta hace dos meses estaba pesando 100 kilos, así que imagínate. Sí, claro. Eh, volví a entrenar a, hace dos meses y bajé 20 kilos ya. ¿Qué Y oh, bueno, mi idea, mi idea es pelear en 72 kilos o en 69 creo que vos llegas bien a 60 kilos ya no hay a probar pero Miguel pelea en 72 kilos o en 69 vas a ir paso a paso entonces eh, tratando de, de ver en qué categoría eh, de, Seguís teniendo la potencia que tenías eh, seguramente que en categoría super welter vas a lograr una una potencia como la que sabías tener en, en welter y sí, mira sí, o sea eh, en, hasta el igual he eh, eh, podido y bueno, he podido, he podido noquear pero vos a mi idea he pelear el mediano y en el, el, el, el la idea. Walter Walter eh, lo que obviamente te va a pedir tu familia eh, la gente que te quiere bien eh, y obviamente los que los que sabemos apreciar, lo que vos entregaste eh, en lo que podríamos considerar la primera etapa de tu vida como boxeador este deseamos eh, el mayor rigor para que subas este, prestigiando tu propio apellido y el apellido de tu hermano, porque el mundo del boxeo tiene los matices en un rincón preferencial. Y, y nos gustaría verte entero, despacito, subiendo hasta donde vos puedas, Este, y por supuesto que tenés todo el apoyo, reitero, y perdóname que, que, que sea a lo mejor un poco redundante, en todos aquellos que te queremos ver realmente en condiciones este y para que vaya subiendo con peleas de equivalencia y establecerte y consolidar una carrera porque como muy bien te dijeron todavía sos un muchacho, estás jovencito eh sí, bueno la verdad que yo me estoy tomando las cosas muy en ya no soy un pibe como antes pero bueno sé cómo hacer las cosas bien y la verdad que he encontrado en esta etapa gente bueno que la me gustaría haberla tenido de Sí, ¿Walter? Bueno, perdimos la, la, la comunicación. Eh, sí. Bueno, era de, de, de cual, Walter Matiz. De cualquier manera, este, la satisfacción enorme de hablar con Walter Matiz, un muchacho que en su momento fue una figura realmente relevante este, y que ha decidido volver al boxeo. ¿Walter estás en el aire todavía? estamos escuchando, estamos escuchando. Ah, bueno, ah, bueno, no pensamos... Bueno, no, pensamos... Perdido, perdido la, la comunicación. Y, y, bueno, y, que... y en realidad nos gustaría que no, alguna no. vez lo programen para, para que esté acá en Rosario. Pero, pero seguro, ¿eh? ha, ha estado combatiendo aquí en Rosario. Y me parece que, Walter, en las posibilidades que se te dieron a nivel extranjero, eh, no se pudieron aprovechar del todo porque te llegaron en momentos... Me parece, eh, no estaban acordes eh, a los tiempos eh, Por ahí cuando fuiste a pelear con Sintrón eh, Tuviste un montón de problemas con, con el pasaje Te llevaron de último momento uh -huh. eh, Cuando peleaste en otro combate También te dijeron por ahí que iban en un quilaje Y después se peleaban otro Me parece que las posibilidades que se te dieron Eh, para aprovechar eh, y para meterte en ese boxeo, en la Meca Mundial de Estados Unidos, no tuviste la mejor de las suertes, eh, me parece que hoy por hoy, con la experiencia que tenés eh, no vas a dejar de pasar eh, no vas a dejar pasar otra posibilidad como la que tuviste, ¿no es cierto? No, yo creo que esta vez eh, va a ser toda conciencia de... esta vez lo voy a dejar yo esa no, o sea, no ah. a ver no, o sea, no, o sea, la, la decisión, la de lo más yo, no va eh, no, a dar no lo va a tomar más el, el entrenador ni hermanas eh, son más, que son las piramas bueno no no, no regales nada Walter eh, incluso desde el primer día desde el primer día que decidiste ser boxeador tratá en esta oportunidad con serenidad y con toda la concentración no le regales nada a ningún rival Este y hacete y, y pero muy amigo muy amigo del gimnasio porque vos las condiciones para la actividad las tenés y las has demostrado ¿Eh? y que en esta segunda etapa te vaya pero de lo mejor Sabes que eh, Sebastián Luján combatió con uh -huh. Walter Matisse Recuerdo en la vimos de Rosario, una, una sí. pelea durísima y, y me confío algo Luján el, el hombre que más duro le pegó la mano que más sintió en toda su carrera profesional fue la de Walter el terrible Matisse, y me parece que eso habla a las claras de la potencia que tiene eh, Walter y realmente ojalá eh, tenga la mejor de la suerte de Walter en esta nueva etapa Es un buen piropo Walter, eh nos no hicimos muy amigos, fuimos juntos a entrenar allá a los, y bueno la o a sea, los muy bien, estuvo en varios gimnasios allá de Estados Unidos así que, la verdad que fue una buena experiencia haber entrenado con él eh, de acá le mando un saludo a él bueno, eh, te agradecemos enormemente la deferencia de charlar para Boxeo Planeta eh, lo vamos a volver a hacer este y está implícito que cuando vos te metas en el blog de boxeoplaneta.blogs.com eh Eh, sepas que tenés un par de amigos, Damián Casino y Luis Parpasele, quien te saluda, el cariño para tu familia, este, ¿Eh? y como te decía antes, no regales nada, amigo. Este, ah, metele sí. para adelante, con profesionalidad, porque vos tenés para darle mucho al boxeo. Muchísimas gracias, hoy, Walter, por la deferencia de charlar gracias, con Boxeo Planeta, eh. Hoy el entrenador me preguntó qué lo que yo quería, ser si que, si campeón del mundo, listo, saco eso me quité y Así que bueno, <tose> muchas gracias por salvarme y, y bueno, saludos a toda la gente de Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido Una persona importante, un apellido importante dentro de lo que es el boxeo, eh, que va a retonar, va a ser una segunda etapa, y ojalá le vaya muy bien, el señor Walter Matisse. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta fueron bueno, muy bien es terrible. edición sos, sos terrible vos sos terrible Te como, como el mejor ¿eh? momento de Walter matisse me dijiste como sí dijo, por ahí tenemos dijo, usted una, sabe noticia que, sí. eh, en una entrevista Coto Margarito lo pusieron Ajá. cara a cara ahora sí. y entonces le dice Coto que cómo cómo nos salió antes del combate frente a Manny Pacquiao uh -huh. y le dijo le decía Margarito y, y Coto se reía dice a mí me tienen que sacar en camilla de arriba <risas> al ring eh, la mano mía siempre está Yo esperaba noquearlo hasta el último round Aunque tuviera la cara que no veía sí, sí. Y, y bueno, en este caso Le tiré un golpe Estaba medio tambaleante y le tiré un golpe de nocau Pero usted sigue de pie ¿eh? sí, sí sí Edición sí. número 68. 62 eh, Yo le voy a confesar a la audiencia de Porque recuerdo una frase De mano de Piedra Durán Yo el próximo viernes voy a cumplir este años este Estoy veteranito ya Pero este trato de darme cuenta Cuando tengo que realizar una pelea Eh, voy a cumplir 61 el próximo 18 de noviembre y me va a tener que aceptar una cervecita voy a pagar yo, ahora después del programa ¿Cómo no? ¿cómo no? el amigo no, no, no, no, Damián decir... Casino pero dejamos... quiero decir la frase que hizo eh, este chico mano de sí, ¿con sí. quién estamos al aire? con Prima, para te felicito. Eh. ah, Narváez, ¿cómo estás? sí, acá andamos, viste, estamos jodidos, todavía no, no camino, el viernes iba ahí pero no pude, no pude caminar, viste. Bueno, pero esa sí. felicitación es compartida para Damián Casino, sí. para los dos, hacemos lo que podemos para que la gente que nos escuche, este disfrute un poquito, no solamente con nuestras opiniones, que son relativas, sino también con con los que son los protagonistas, los boxeadores, este los jurados, los los entrenadores, los managers y demás. Te agradezco muchísimo que hayas llamado. Lástima que lo hiciste ya, estamos cerrando el programa, pero sí, siempre sí, está bien, bueno un regocijo para el corazón que hayas llamado. Muy, muy bueno el programa aquí, muy bueno. Bueno, bueno, bueno Narváez. Vamos eh... a ver si el próximo festival que se haga, no sé cuándo es, creo, el 9 de diciembre. Sí, probablemente, y nos vamos a estar dando un abrazo. Bueno, si Dios quiere y la suerte me ayuda, puedo caminar, voy ahí. Muy bueno, bien. Lo, lo esperamos, bueno, Narváez. Gracias, Así, gracias. Narváez, en su momento, eh, un hombre sí, ahí... Un hombre que siempre sí ha estado... Un árbitro boxeo, de aquello eh, y vinculado sí, sí. al boxeo. Eh, le decía que viejo es el viento y todavía sopla, dijo Mano de Piedra Durán y yo digo lo mismo. ¿eh? Así que este, lo invito con una cervecita. Cómo no, eh, Despida el programa, usted se lo merece un capo. Bueno, de Luis, eh, le dejamos eh, lo que viene, va a estar combatiendo hincho Sosa... Ante bueno, otro brasileño, vamos a ver cómo le va, sí. esto va a ser bueno, en Villa del Totoral, Córdoba se ríe, mi compañero no, Bici, un día lo van a llamar a Ronaldinho, lo para que... no, sí. yo no quiero desmerecer al, al boxeo no. brasileño pero no está a la altura del boxeo no, no, seguro, argentino seguro. en este momento eh, Lincho Sosa campeón sudamericano y fedelatina MB Super Mosca, eh, va a estar combatiendo a 10 asaltos frente al brasileño Tadeu Pantoja en el combate central organizado, este sábado en el club independiente de Villa del totoral Córdoba también eh, bueno el sábado próximo el, el sábado 19 sí. eh, combate space va a estar eh, bueno charlando sobre la, la pelea de Guillermo Jones eh, y Michael Marrone más la previa de lo que va a ser el combate sí. de Álvarez eh, con Cintrón Ajá. esa linda pelea me parece que que es una pelea eh, para promete ganar, porque Cintrón promete. no le va a regalar nada no, en a, a Canelo eh cuidado Esa pelea es linda para verla Había mucho más material Pero sí, claro, sí. en una hora de programa Como dice y... mi compañero Luis Bravo Siempre y poco, Siempre y poco. Eh, Edición número 62, 62. Gracias 62. A Luis eh, no, gracias por a vos. compartir eh, esta pasión Que es el eh, Boxeo gracias Planeta Se suman eh, los apellidos eh, Entrevistados por y es Y que son los protagonistas de planet. esta historia sí, Que señor. es el boxeo En cualquier momento, eh, quédese tranquilo eh. Floyd Mayweather y Manny Pacquiao salen en los micrófonos de Boxeo Planeta No se ría eh. eh Aníbal Gracias por el apoyo de siempre y por supuesto a los directores de la emisora de esta 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Boxeo Planeta se despide si Dios lo quiere así hasta el próximo miércoles. Gracias por todo. Esto ha sido nada más y nada menos que un granito de arena en favor de eso que a usted y a nosotros nos gusta tanto que es el boxeo. Damián, pasá por Mendoza 1028 Limpio de Deportes. La remera es tuya. Muy buenas noches.